hay que tener una mente muy retorcida para agarrársela con las personas con discapacidad no, nos dan tregua atacan por todos lados es muy desgastante retroceder ante cada derecho ganado hoy muchísimas personas con discapacidad no pueden acceder a sus tratamientos no tienen ingresos no tienen respuestas no tienen transporte, escuela medicación y los prestadores, muchísimos prestadores no cobran octubre, porque PAMI incluye Salud no paga todavía, octubre También le sacan la categorización y después no se la vuelven a dar, entonces no pueden dar el servicio. Es un desastre lo que está pasando en el sector de discapacidad. El responsable directo es el presidente de la nación, pero el artífice es el ministro de salud Mario Lugones, que tiene una prepaga, está relacionado con las prepagas, obviamente está trabajando para ellas, porque las grandes beneficiadas de todo esto son las prepagas. Por eso nos vamos a encontrar a las diez y media del jueves en el Ministerio de Salud. Una vez más vamos a estar en las calles para exigir que se cumpla la ley.